Un programa que pregunta por las dudas y que duda cuando pregunta. Entrevistas, conversas, temas de interés no tan general para bocas oídos, atentos o dormidos. Afirmaciones endebles, convicciones provisorias, una sarta de verdades parciales que van a dar que hablar. Humor, amor, dolor, infancia, ser varón, ser mujer, ser o no ser. Un programa al aire que se va por las ramas, pero puede volver. Mancate el ruido prender orejas, son más duras que certezas. Los argentinos no tienen, las argentinas tenemos todo, pero los argentinos no tenemos nada, quedan para el rico, pero los chicos no tienen para comer, un pa un es pa pa ordenado, para siempre. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló era la avalancha que por el gordo se arpó y que te y eh, ahí mi amiga Chinchelo sí, bueno, entramos acá vos sabés, vos sabés que estaba ahí en, hablando con una amiga que vive en España y justo eh, me hablaba de que el tema de viste y yo me acuerdo de, de que iba mucho ahí a Camino Negro, Villa Zarrito esa es mi historia y un día me lo cruzo al doble bien, bien, él con su bautito y dice, este es un chata así es el en Zarralde, mi historia es en Zarralde no es la tuya, vos la... ¿Los ¿Sí? no, yo no, no lo vi personalmente ¿Ah? pero lo he visto en las redes lo he visto <risa> en los medios, <risa> lo he visto en todos lados <risa> últimamente lo, lo, me invade, me invade mi vida No la otro día cuando me enteré de lo que pasó fui a buscar le estaba por contar eso fui a mirar en el diario a ver qué pasó y tenía que rastrear a ver qué carajo había hecho y nada ahí me... leí chat leí modelo y ya no, no, no necesité <risa> mucho más Yo me enteré por Patricia como la sigo en todas las redes nada ah, mira justo <risa> viendo el debate Cada, cada vez que lo veo, digo, le re gusta a Patricio oh, y, y bueno, ahí me enteré, digo, bueno, este muchacho se ve que es su perfil, es, es su vida, eh, la fiesta Sí, mirá, sí, sí, es como una historia en Zahorralde, el, el perfil de, de la abundancia El perfil de la abundancia en Zahorralde Ah, sí. A mí siempre me sonó más al Defensor de Boca, después de Lanús, no sé si de Neuber, es más, lo seguí más al jugador de fútbol que a este otro. No, claro, claro, ese boba, no sé, este sale de... ¿De Lanús era? ¿De Lanús? No sé, me parece a Rosarino, encerrado en que no salió, ¿eh? Eh, bueno. de... Pero, un zurdo. Pero eh, para que me vas a fijar en de Patricia. Fíjate, es el cuadro. Era un modelo. Yo creo que era modelo. Fue modelo no, es el sucesor de Eduardo. No, no, no. No, este este es el del bote. Insaurralde o Pisarra. A mí no me sale muy bien. se lo voy a decir. Insaurralde. me cuesta como la L y la R. Oh, un vasco que lección vasco, alquilar un barco que se llama el bandido ¿no? bien, bueno se hizo cargo de su de su forma de ser y uno esperando que le devuelvan el IVA para el PAM yo estoy chocho con el IVA, la verdad que lo utilizo de una forma genial voy al carnicero y cuando me lo devuelve después compro, o compro el papel higiénico otras cosas ¿no? como que lo utilice, me parece muy bien que critiquemos las cosas buenas Me parece a mí. Lo podemos criticar y cerrarle que es la cosa mala. Que compra otras cosas que papel higiénico. Che, eh, se está haciendo tarde. ¿Vamos a ver, tu casa? Pasar, ¿Les parece? Sí. sí. Dale. Porque ¿Escuchan los grillos, los, los bichitos? Como... Sí, sí, dale, vamos. Se está haciendo anoche. Sí, me parece que... Se que es hora de cerrar, porque si quieren ir. Los del pool ya se fueron. Dale, dale, vamos. Vamos. Vamos. En, esta, en estas sierras, en estos pagos, no sé si soy el colono o el colonizado, si es el monte o es el cielo que nos enfrenta cada noche a batirnos en duelo. ¿Será mi aspecto o no mi nada que aparento libertades que a nadie debo nada? ¿O será que invado e incomodo como quien bajó de un barco a llevarse el oro? ¿Será que cambio las costumbres de este paisaje? Que cruzo las cumbres, pero sigo mi viaje. Que parece que llevo una vida digna y equivocada. ¿Y qué de eso otro no veo nada? Digo de todo lo otro, lo que aquellos dicen que yo soy. ¿Y quién es quién en este juicio? ¿Hippie? ¿Zurda? ¿Obrero? ¿Cheto? Pacheta, extranjera, venido en bicicleta O un caso extraño, alguien ajena ¿Integrada? ¿Incluido? ¿Aceptada en lo social? Quizás alguien bien local, nativa, paisano, o un chuncano Como sea, en tiempos de incertidumbre y desdén Será lo colectivo la salida a Amucharse y aguantarse De hombros y pasamanos agarrarse Mirar al costado, a quien tenés al lado Y dejar de creer que va te vas a salvar solito Si de ésta te bajás Es el entre El entre nosotros Ese devenir que une, y me une A una parte, a un todo Es el entre, pase Compartamos la mesa Unir vuelta entre pase vea se siente y entonces entre abrir dejar entrar entrenar entregar entre tejer entreverar entre cruzar entre entre dichos habrá entrecejos levantarás entre cerrar también es cuidar. Sin embargo, adentre, encuentra es el mismo vientre. Algo ahí con esa palabra, el abracadabra, para volver a empezar. Más dudas que certezas. Tú siempre dando la nota la señorita cantante patuta de tu mirada y tú dulzura distante voló, voló mi destino duró mi vida un instante el cruce de los caminos y el grillerío constante voló, voló mi destino duró mi vida un instante el cruce de los caminos tú dulzura distante Mi voz chillona, voz cantarina y parlante Aquel que canta mi longa en tono mayor y anhelante Conoce que en la platea va el corazón adelante Tú siempre dando la nota la señorita cantante Batuta de tu mirada y de tu dulzura distante Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante los caminos y el grillerío constante boló boló mi destino duró mi vida un instante el cruce de los caminos y tú dulzura distante y tú serpientes con serpientes de mar con cierto mar de serpientes sueño yo largas transparentes en sus barrigas llevan lo que pueda arrebatarle al amor oh. mato y aparece una mayor oh. con mucho más y infierno en su interior no que po en su boca me trata de tragar Pero se atora Con un trébol De mi sien Creo que está loca Me voy de masticar Una paloma La enveneno De mi bien ahora abrí el micrófono. Es muy tentador, pero no lo voy a hacer. El fin Guller, mientras por su estómago paseo, voy pensando que ven nos toma roe plante de Radio Tinku 107.9 la radio sin patrón desde la localidad de Miraclavero para todo el fucking world desde Joaquín B. 2835 estamos en entrega a los Martín Fierro a locutor y eh, editorialista en la terna Transerranos los candidatos son por TN va Daro Blanco Por CC43 Radio de la Cumbre va Adiel Yamata. Canal 4 de Soy Bidú nos presenta Soy Bidú. Gracias. Muchas gracias, quería te agradecer Diciendo muchas gracias Una vez más Bueno Dejémonos de boludear, ya estamos al aire Vamos, vamos, hagamos seriamente esto Hagamos una... Estamos, ya dijimos, estamos en FM Tinku 107.9 eh, También estamos saliendo por Radio Tinku.blogspot.com Ya tenemos mensajes Llegando a por todos nuestros vía, vía de comunicación, que son todos nuestros celulares. Eh, bueno, este es un programa nuevo. nuevo. Nuevo. Sí, somos más dudas que certezas, somos más dudas que certezas. Y eso es algo que me encanta, la duda. Algo que nos tiene que es un, como un camino la duda para mí. Si te quedas sin dudas, te quedas como en un lugar no fijo, me da esa sensación. En cambio, sí. si vos tenés dudas, como que continuás Y vas aprendiendo, ¿no? Un montón de cosas que te hacen el que sos hoy, ¿no? Sí, también la palabra certeza como que se acerca, como se me viene como de tener la razón Y qué triste que es tener siempre la razón, ¿no? No sé, a mí me encanta tener la razón Sí, como que, <risa> sí yo como que sería muy aburrido, digamos, ¿no? Como, sí, es aburrido Siempre tengo la razón No, no, no No, él, él siempre tiene razón ¡Ah, te mataron sí, sí como sí, que sí. te ponen el, el, el mote de Vamos tener la nunca, no vas a aprender nunca más nada claro, sí sí bueno, un poco de eso nos, nos juntamos acá para ¿no? para presentar nuestras dudas el tema sí. es cuando las dudas te, te invaden y te copan la parada <risa> y sí. solo son preguntas, ¿no? como que también hay algo... Sí, que, te... que, de, que debe ser transitorio Ese pasaje no... Es difícil salir de la duda Y a algún momento hay que decidir <ríe> La duda sí. o, la, o la menos duda eh, Sí, sí, sí, es cierto como... bueno, Pero originariamente el, el concepto del programa iba por otro lado A mí me llamó mucha atención que nos juntamos para hacer otra cosa si sí, igual fue como cambiando estas, estas reuniones que teníamos fuera de acá no. Eh... También. Bueno, fue mutando, uno va buscando también dónde dónde ir. Es como la duda. El programa empezó con dudas. Muy bien al nombre después de la como la creo que llegamos a la certeza del nombre solamente. Más duda que certeza, eso coincidimos. Y bueno, se formando de una duda y hoy creo que, que la me encantó la la la editorial. ¿Y, ¿Y cuál era esa duda? para ustedes esa duda que originó esto supuestamente ¿no? eh, yo creo que la, la, la duda que me genera a mí, más que duda tengo miedo digamos, ¿no? de, de hablar al aire claro pero a la vez, ese, ese miedo me lleva a enfrentarlo y salgo a... a eso, a me, gusta. Sí. eso Entonces, me gusta la duda me generó miedo el miedo me generó che, voy a batir este miedo, porque a qué le tengo miedo A la, a, la, a la ridiculez es como ver lo oscuro e, e ir para ahí exactamente sí. y después se hace un claro. Sí, claro como que ahí están las respuestas también. a esas dudas si yo creo que sí. si las pensemos como las conseguís como conseguís, conseguís esas dudas en caso de que no vayas hacia ahí no como eh, si me quedo acá como voy a saber cómo era atrás la sierra si no venía a verlo venía como había venido de, de vacaciones, pero no de, de estable. Así que no hay algo lindo entre eso de, bueno, yo traje mucho el entre entre realismo. Que tengo a Inés que me mandó un mensaje de entre ríos, de Saludos a Inés. Tenemos un extranjero. <risa> el primer extranjero confeso. Sí. Eh, yo también soy extranjero. Pero bueno, como no, eh, esto de del de borde de lo sombrío, ¿no? ni, el, ni bajo la luz absoluta, ni en el oscuro del miedo. En ese bordecito. Me encanta ese lugar a mí un poco también, ¿viste cómo a ese lugar? Una tardecita, la tardecita. La y que se, y después en la noche, la entrada esta hora me encanta, es una hora eh, que da para la reflexión, un traguito. A todo esto estamos recibiendo noticias de de, de Alemania. Decinos que están diciendo Ariel ahí. Bueno, tenemos mensaje de Sabri. Sí. Sabri paréntesis turco, así la tengo agendada, así sí. es, tu, es, es, es de Alemania. Es de Alemania. Ah, mira. Un saludo a, a Sa Chachi. Sos, ¿Por qué no nos mandas un saludo? ¿Tenés alguna que manejaba Jessica Alvarado. <risa> Hasta ahora es la única voz no escuchada. Estaría bueno que, o sea, terminamos hacer esto y sí. nos presentamos, ¿no? Dale, que, dale. Del otro lado como que la gente ni sabe quiénes estamos acá. Y estaría bueno, es una incógnita. Es un incógnita, ¿quiénes somos? Yo no o sea, se, yo piensas, no me, sos, no me voy a dar a conocer. Bien. El que conozca mi timbre de voz se dará cuenta, pero yo no me voy a dar a conocer. Entonces, borro lo que ahora editamos. Sí, no importa. Y decimos, "Sabri, no importa." Saludos a Lola, saludos a Santi, Santiago, el compañero de la radio, de la radio que nos está organizando las repeticiones. Un abrazo, Santi, muchas o sea, gracias. Está ahí gracias, mirando sí. la grilla viendo en qué momento vamos a repetir. Probablemente salgamos viernes 18 horas también. Perfecto. Sin ustedes acá presentes, sin yo acá presente, sin mí acá presente, Buenísimo. conmigo sin mí, diría Armiño, eh, y probablemente algún horario de madrugada. Mi nombre es Ariel Jametti. Ya los que están del otro lado probablemente me conozcan eh, de éxitos rotundos como el peor de la clase, intitulado El programa de la Mesa de Derechos Humanos y tantos otros éxitos de esta hermosa Radio Tingo. Bien, bien. Y enfrente tengo a mis compañeros que son varios, son varios, varios, varios est estables Un invitado que todavía no se ha dado a conocer Está bueno eso también, la incógnita del invitado, es muy divertido, ¿no? Como... Pero que así mismo ah. es, es un compañero también de otros ámbitos Claro, pero no nos vamos a dar a conocer todavía ¿Pero cuándo lo vamos a hacer? Son dos horas, Turco O sea, tampoco vamos a estar Ocho horas haciendo, estirando Estirando Once estirando. menos cinco que... Bueno, yo para mí Esto empezó Lo empezamos charlando En su momento El Turco A mí un día me dijo Vamos a hacer un programa Tipo el de Mirta telegram Creo que tengo el audio Creo que tengo el audio De mesa, invitados Comida Tele Ropa Sponsor Y fue como para Turco O sea muy exagerado gesto barrilete sí. gesto traigan el barrilete que se está yendo a la mierda <risa> eh, creo que mi respuesta fue che ¿por qué no buscamos un formato más pequeño? un formato que donde nos empezamos a conocer en otro ambiente que no sea el de la feria básicamente y ver si si da para después traer tele aparte porque no me no, no doy rol Mirta. yo creo que sí ¿eh? Eh, hoy te quería venir vestido no voy a dar... <risa> quiero no <risa> El, es el que vaya tío? a la fiesta de, pero de disfraces el, el, el formato Mirta ya lo desvirtuaron Estos otros que se juntan a comer En una mesa, no lo he visto mucho Pero sé que hay programas medio claro. o no Y sí, ya es formato Mirta Ya es formato Axel No, Axel Kicillof, Kicillof <risa> Estás con el tema ¿Para que me voy a hacer un trago? Oh, qué lindo ruido Para mí tenés que ir a ver al proctólogo. Esa próstata no anda bien. No. Eh, che. Eh, bueno, eh. estamos ahí distribuyéndonos, o sea, estamos como pariéndonos, autopariéndonos en, en vivo, al aire, y ustedes que están del otro lado estarán disfrutando, o no. Siempre se disfruta. De yo este, creo que la esto. palabra nos invita. Mm. Creo que lo que falta es la palabra. Por eso, yo creo que el programa que a mí se me ocurría... Era el de mex como la el encuentro a charlar la mesa grande de la casa de los domingos o de o la casa abierta de, de, de entrar de entrarte y a conocernos sin prejuicio de nada somos esto nos mostramos como somos y creo que este programa iba con una cuestión también de mostrarnos como es, un, es un, somos todos hoy acá hombres entonces de mostrarnos también de darnos a conocer digamos Así, veo el, el programa creo que ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre <risa> es eh, Arcilla colorada. Me hago menos conocido, me, me, me sí. sí. Sí. bueno. Sí. Yo, yo soy Bidú. No Bidú. Bidú <risa> era una bebida cola nacida en Masavilvaso entre el río y fue famosa a nivel mundial. Fue una bebida gaseosa amarilla, no sé si la ubican. No famosa, pero No digo. fue tan famosa eh, a <risa> posteriori, pero la gente que tiene memoria. <risa> bueno. Yo la conozco por mi padre. Sí, sí, bueno. No, ahora, bueno, eh, es Bill, porque me ha hecho video sí, y soy Esteban. Y yo estoy acá porque íbamos a armar entre vecinos una, íbamos a cantar, El turco, un vecino llegado al barrio, al barrio. Al barrio. Eh ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cantar. Y bueno, derivó en esto Así que También sí. está bueno Por bueno. origen sí. Cantamos cantamos, y, y, y cantamos, sí, la pasamos muy lo bien Los ecualizo, si quieren arrancar los ecualizo y arranquen oh. Es el amor Yo, eh, se le voy a dedicar a A, a Diana Porque a era amiga, y a Lauri, ah. a Coti Tamel Y una partecita solamente ¿Vamos juntos? ¿Cuál Es el amor que vos, ¿O cuál querés cantar? <risa> Estamos Ay, de, pecho. de pecho De pecho Para mi hijo, vete a decir. Es difícil Es difícil Es difícil No me acuerdo la letra sino. Vamos con... ¿Otra vez? No, hace la voz, Que vos sos el que entras ahí dale, dale, dale Dale, un, dos, tres, va es, es el amor Es, es el amor profundo es lo que siento al cantar poco hay en el mundo que me haga así vibrar Sabes que Inés, Inés la que tiene un mensaje es Murguera así que debe de, de estar cantando Bien, Inés, ¿qué va a tragar? de fondo tenemos Fu Amor. No, yo bailé esto, esto lo bailé, eh, se llamaba La City, un boliche, y vamos a bailar a Yacimel. Obvio. Taran, taran, taran, taran. Bueno, ¿qué te parece si...? Ah, qué lindo Yacimel Perrin, ¿ustedes saben cómo terminó? No. Muy sí, bien terminó, él <risa> se bajó, se bajó de la fama, no soportó la presión de del éxito, de lo mediático, de la velocidad de las cosas y decidí dar un paso costado. Yacimel, me parece muy bien Yacimel, te mandamos un beso, espero que andes sí. bien. Está triunfando, Bélgica, eh... está triunfando en Bélgica hace muchos años, eh... Eh... convengamos que es, es uruguayo o... previamente ¿no? Todos somos uruguayos. Todos somos forma. uruguayos. Vos, te, vos tenés eh, casi ahora sangre uruguaya. Sí, casi. Bueno, casi. ¿Qué te che, parece me... si vamos una canción? No, pero, no, falta, ah, falta, falta gente Falta gente, faltan más presentaciones. Ah, tenemos al profesor, ¿no? Tenemos al profesor. El profesor que nos va a... A ver, dar una clase. Ir desaznando de a poco. Y yo creo que sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es César, eh, más conocido como El Pela y me, me trajo acá, de, de, en principio sin saber de qué se iba a tratar el programa, eh, me trajo acá la idea de poder difundir las capacidades que tenemos los argentinos, tanto en el nivel, en cuestiones industriales, científicas, tecnológicas, eh, el, el ingenio argentino que, que tanto me conmueve, que, que ha sido como reluciente en otras épocas y me gusta mucho y viéndolas la realidad que hoy nos eh, nos toca vivir es como que veo que un poco nos hemos olvidado de lo capaces que somos de administrar nuestros recursos ay me emociona me emociona el, el, me emociona el profesor me emociona soy Sonia, hola, qué tal acabo de entrar acá Listo, ahora sí tenemos el cupo femenino completo, sí. podemos arrancar. ¿Qué tal? Bueno, dale. Vamos. Bien. Hola, Sonia. Hola, ¿qué tal? Hola. Profesor, me emociona este esta fuerza que usted tiene. Gracias, Sonia. E Esa es la idea. Es eh, poder eh, dar a conocer cosas olvidadas que, que sucedieron en otra época y que pueden repetirse y hacernos muy bien como sociedad Me parece perfecto. Perdón que llegué tarde. No no llegaba con el sarmiento este que no llega. Y, y hay una cosa que traigo que se las tengo que contar. Yo llego al valle, hace poco estoy acá, ¿no? Llego al valle y me, y me mata. Me mata. Yo me estoy buscando mi nombre, ¿no? Tierra, Tierra Colorada, Tierra Azul... Marino. Azul Marina, Yamba, Jaquir. Con un montón de nombres que toman de acá que salen de ese lugar de propio... Y, y, y hacen lo que quieren, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿No? Agua Marina. Agua Marina. ¿No? La roja autoexistente. Ahora, le mandaste el, el, el... Te hago la transferencia Agua Marina y te aparece Lourdes González. ¿No? A mí me mata esto Me mata esto ¿no? Como... Es fácil cambiar el alias. Decirle. Es... Oh, qué barbaridad. Vos decís que vivimos... O sea... Eh, el, el otro profe tiró un concepto, el alias el, el estamos, o sea, vivimos en una en un valle de alias ¿yo? donde todos tenemos alias y lo que no lo cambiamos en qué casillero estamos, ¿no? no, eh, ay, no sé no sabría, profesor, usted usted es el profesor <risa> no me lo tire a mi me, profesor me está dando vergüenza porque yo no lo cambié Vino del banco así y... Co no digas tú tu... Bueno, decílo, no, por ahí no te mandan una transferencia de 50 luca profesor. Casi <risa> un IFE. Un IFE, claro. Un IFE. Sí, profesor, dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. Carrete, carretadero. Ah, no, no. Ese, alguien puso ¿no? ¿Te vino ese? No, nunca me atreví a cambiar. Bueno, cada uno. O sea, o sea, a mí me llegó Resta Salta Faruk. Resta, salta, faro No sé por qué Hasta que lo aprendí a cambiarlo No, no transfieron Perdón, eh. qué merdillo no eh. Me hizo te... ¿Tuya Sonia cómo es? Sonia... Ay, yo lo cambié obvia, obvia, obvia Obvia Sonia, obvia, Sonia Punto, punto, punto ¿No? ¿No? Sí, no Yo no me iba a complicar acá, eh no me iba a complicar bueno, eso me, me, me llamó mucho la atención del Valle, cómo se cambian el nombre y que no, pierde la identidad porque uno trae la identidad ¿no? de yo soy Walter Fernández no, acá soy Jamba, pero y cuando le manda Walter Fernández le aparece en... en O sea, a mí me llamó mucho la atención y otra cosa que me llama la atención que no pasa nunca el colectivo acá. ¿eh? El yamba original estará escuchando porque hay un yamba que existe. Ay, no sé, le mando un beso. Jamelty. Yo, yo creo que se practica mucho yoga kundalini. Que en sí no sé cómo es, en qué nivel es que viene el, el maestro y te dice Sonia, querida, eh, a partir sí. de hoy sos Akasha. Akasha. Ay, me entró, profesor. ¿Te pero previamente estás hacen dejar la falopa al lado. No, o sea, el profesor Desde es ese. La todo, ¿no? Primero la falopa ¿No? afuera, después es el nombre. No sabría decir eso. Pero... No lo metas en un rollo, el profesor, que es una persona súper creíble. Aparte que vamos a tener una lluvia de profe de Kundalini insultándonos. ¿Cómo es el Kundalini? No es un, perdón, me estoy expresando mal es, es El Yoga el Kundalini Lo voy a decir así nomás Sin conocimiento, a lo bestia A lo camionero eh, es un ¿Usted yoga. es camionero, profesor? Si, si, si Hace todo, ya me siete Es <risa> mi hobby Es mi hobby, es, es, mi, hobby, es mi pasión así que, Mirá... Eh, es un yoga con No nos hemos cruzado ya entre usted y yo en la ruta, ¿eh? Eh, no, perdón, el profesor me confunde, ya pero... Es como más intenso, es muy muy físico, muy intenso. Sí. Se eleva mucho el nivel de la respiración, eh, es como, como aeróbico, es, es, es lo que lo que conozco así por arriba, nada más. Pero me acordé de eso que que que vos dijiste Sonia y que, que bueno puede ser que muchos que cambiaron el nombre hayan ido a, a Kundalini yo para mi Kundalini era un punto que te tocaban y que el punto Kundalini ahí estabas pensé que era ¿Ah? eso perdón, pero yo no entiendo nada ya no, no, metí vos te lo llevas para cualquier lado <risas> perdoname, ya metí pero no <risas> No se pongan mal, chicos. O sea, y me hacen llorar, porque... Yo siempre... Te escucho. Tenés esa cosa en la <risa> Les cuento una cosa. Hoy una vecina estaba ahí en casa, ¿no? Y me dice, oye, ve a mi nene a la escuela. Lo llevamos a la biblioteca. Y le dije, ay, qué hermoso. Fueron a ver libros, qué lindo. ¿No? Y en un momento la señora dice, cuando entran a la, a la biblioteca, que estaba hermosa, con una chica que hacía yoga todo, dice... Nena y nene, antes de entrar a la biblioteca, ¿quién quiere hacer pis o quiere hacer lo segundo? Yo creo que en el no vivo. Hoy eso. Usted que es un sabio, un gurú. En mi casa se habla así, el, el número uno y el ah, número 2. No. El número 1, el, el número 2. Siguen con eso. Y sí, Bidu? Y, y, sí, pero lo traen en las chicas. Yo... ¿Y cómo es el 1 y el 2? ¿Como? ¿Por qué diferencia? Es ¿No como ese pudor a decir dos. ¿Pero qué no, no, sería la me... caca? Claro. Ah, no lo diga Cerca, usted. ¿no? No, no, como... no, no lo diga, no, no lo diga. Me quedé pensando que a mí me gusta, admiro a la gente que puede cambiarse un nombre, yo no pude, eh, me hubiera gustado, tengo un nombre que Esteban, Esteban Leonardo es mi nombre, completo. Y siento que se clava ahí, la S, el la, largo. la T, la S, sí, y sí. termina con otra consonante. Y, y cuando la gente se cambia de nombre, digo, qué, qué groso. ¿Por qué no pensamos un nombre ahora en vivo No, o sea, estar... ahora quiero ser Vidu. Vidu, me encantó. Sí, mira. El, Vidu, viste que acá se Bidu. pone el, el, el. Sí, sí. En tu pueblo se ponía el, el, el, Esteban. Sí, por supuesto. Sí, sí, Lo mío fue terrible, porque yo desde que tengo dos o tres añitos... Fui el rulo no, <risa> Perdón, que me digas Señor me profesor cansado, pero Usted es para, pelado pero Es muy duro para mí. Ay, perdóneme <risa> No, perdóneme, si lo, no, no, pides, no. perdóneme. Con, Cuando tuve que madurar Y ponerme a trabajar Y, y asumir la responsabilidad esto lo volvió pelado ¿Sí? Me volvió pelado Eso lo volvió pelado, mire usted Sí, venía de el salí a trabajar Exactamente <risa> ¿A usted lo ah, No ejercicios que eh, Hacía una vida muy sana Dormía hasta la que quería sí. Y de un momento a otro el profe Arriba de un camión Arriba Comodoro, Caleta Olivia 26, 27 horas Cuando le quise agarrar No me quedaba solo rubro Y de repente El pelado Pela de acá, pela de allá Y volvé a la pasa, casa, perdóneme, pero pasa del rulo al pelado, ¿Sabe, sabe, sabe, así de como quien se levanta y dice perdí todo. Te quiero agradecer Sonia, no. te quiero agradecer. Ay sí, porque yo soy que, muy sincera, que, eh, ante todo sincera. Sabes que yo me encuentro que nunca lo hablé con el psicólogo esto, gracias. No, no te voy a cobrar nada, igual, vale. Igualmente hay un punto con el, el, el apodo no te lo pone el, el ser más cercano, siempre te lo pone alguien que no tiene nada que ver con vos. No, o sea, vos pasás por el IPF te están cargando y te dice, "Eh, pela." Y ya está, otro te escuchó y ya se replique, se replique y ya pasaste a ser para todo tu círculo íntimo el pela. Y el... Te bautiza alguien que no te conoce de nada. Es tremendo, che. Es tremendo eso. Es eso. Nosotros bueno, cómo... eh, podrían invitar presentar al invitado, por favor para nosotros se llama distinto a como se llama claro <risa> para todo un sector de nosotros se llama muy distinto, no o sea so, no muy distinto no so... pero sí. de lejos, yo lo, lo voy a tomar el, el tipo Dale. nosotros escuchamos pasillo de la feria, que más allá, como 20 metros más allá o 18 porque 20 donde llega la tela Garo Garo Garo Garo, Garo, Garo, Garo, Garo, Garo, Garo Era Garo Era Garo Será, Garo? ¿Será Gabriel Será lo que será, no sé Y lo, todos lo agendamos Y todos hicimos de El personaje de allá, Garo Hasta que Garo se acerque Dijo, no, no, soy Daro Daro dijo ah, ah, Estábamos confundidísimos sí. Yo lo tengo anotado Garo Yo lo tengo anotado ahora Daro Porque, claro yo tengo un amigo Garo que le mando un beso a Gabriel Garo y bueno, ahora vamos a presentar a Darío Damián Blanco nació en Villa Ballester es un personaje nómade de todos estos lugares, miren vivió en Villa Ballester del Viso José Lonzuare Bulogne Almagro, Villa Crespo, Barracas de Belgrano, ¿Qué Cheto ahí, eh. Cheto. Tiraste ahí. Estuvo. Y ahora viene la parte cheta de Garo de de Garo, Venía de la feria de la cheta. Mira, esto, venía. ¿no? Venía, de venía, venía. de Villa Crespo. Venía de Villa Un paisano. Barranca de Belgrano tiró ahí. Ay, mejoró. Mejoró bastante. Saavedra. Más wich, Ecobar cae más norte. Volvió a Boedo oh. Y va detrás de la sierra. Un aplauso para el Nómade. Gracias, gracias por esta presentación. Muchas gracias. Eh, cuando me hicieron las preguntas para esta presentación, me di cuenta que era Nómade hace mucho más tiempo del que yo creía. Yo me creía Nómade hace dos años, tres, pero me di cuenta que ya venía girando hacia Claro, arriba. venías hace un montón de tiempo. Hacía un montón. y sentís Nómade ¿Te sentís Nómade todavía? Sien, Se, sentí esa... siento que ahora me hice cargo de mí de ser bueno. nomade real y bueno y viviendo acá en el valle de tras las Sierras sierraslándolo de del nombre un poco daro blanco no es es darí a blanco no sí. todos cambiamos ahí eh, aprendí a ser nómade acá soltar eh, el control de tener una casa de tener un lugar fijo donde vivir con esta cosa que venimos criados de bueno yo tengo 43 y Eh, Qué grande de, que grande soy una persona adulta ya. me olvido a veces de eso de que soy un ser adulto pero bueno cuando hay que hacerlo uno es lo es sí, sí, sí. eh, soltar el control del ladrillo no de tener la casa estar en un lugar echar raíces y ahí desarrollarse y demás sí. eh, el valle de sierras a mí particularmente me trajo esa información como de estar un año cuidando casas era algo que nunca en mi vida pensé que lo... Qué yo poder hacer, Mirá. moviéndome con mis máquinas de coser, con Vilma, mi perra, que me viene con perro todo. Con perra y con, todo. Claro, mira, qué buen Sí. Me Bueno, bien el, el, el valle. Me encontró bien. Sí. Me, me en un momento lindo recibido. de tu vida. Sí. Qué bueno. Con un montón de cosas, ¿no? Porque para que todo eso suceda, suceden un montón de otras que como yo digo es como conectarse ahí un poco con la dark side. ¿No? ¿Qué sería eso? Y limpiar un poco la caquita que tenemos ah, todos. Mirá, está bien. Mirá. <risa> Ahí, ¿no? A veces es con una pala, a veces es con un cuchillito, una cucharita. A veces le que te tenés que dar con el tacierno. Y a veces te tenés que tirar como de bocha, sí. directo para decir, bueno, vamos a remover un poco esto para que todo fluya. Mirá qué bueno. ¿Cómo llegas, cómo llegás a esto, ¿no? A Nomade, digamos, lo que es tu marca hoy? ¿Cómo llegás a Nomade? porque y, por lo que veo hace mucho que son nómades claro pero si vamos para atrás de Dago y qué es eh, cómo, cómo, cómo, por qué nace nómade digamos ¿no? y la, mi tienda nómade nace un poco eh, con esto de, de, de poder armar eh, como el local por así decirlo o el espacio de venta de mis diseños peromovs pero movible. Entonces, por eso, Tienda Nómade, y bueno, que, que puedan meterlo, como lo ponemos el fin de semana en la Feria de las Rosas, en, no sé, en lo de mi amigo Rodri, el chulengo, vamos a tirarle el chivo. Vamos, Ahí en travesía, dale, dale. a metros de la ruta, el chulengo, travesía, lo mejor <ríe> de sándwiches. Bueno, y el verano <ríe> estuvo siendo en ese lugar, eh, la otra vez me fui a San Luis entonces, la realidad es que tiene un año el proyecto, recién entonces también estoy aprendiendo a que esa tienda sea nómade ah. la otra vez fui a Merlo, me agarró un viento, se me voló el techo, no tengo techo, ahora tengo unos banderines te vi en entonces, Instagram ay, subís. <risa> eh, volando man. es como una experiencia como uno cree, o a mi me, me sucede que en la Feria de las Rosas me siento como contenido en realidad Mirá. me fui a un no sé, a otra provincia pues literal fue en Merlo y claro empezó a soplar viento el espacio me di cuenta estaba en un jardín de infantes en las rosas como que no sí, así muy el canchero ¿no? es muy cuidado es por lo menos ese ese pasillo le mandamos un beso a todos los del pasillo sí es muy cuidado está bueno y ahora para eh, para si no están escuchando no le mandamos nada Y ahí sale ya, eh, Yo creo que es el mejor Daniel pasillo que... de la feria. No, no, obvio que es mejor pasillo de Por lo menos que... si no real, real, eh. a nadie. Si le escriban un mensaje... Acá a mí me están reclamando... Perdón, es eh, que interrumpa. Pero a mí me escriben un mensaje y me dicen... Eh, loco, ¿y a mi mamá no le mandaba beso Gil? Eh, che, ponete la pela. Que yo no tengo que... mamá, yo no tengo mamá. Murió hace 13 años Valeria, le mando un beso. A mi abuela Sara también, que también murió hace mucho. ¿Cuál? Che. Eso cuando quieras hago mediunidad turco yo también, ¿eh? ¿Qué es eso que estamos todos? <risa> Podemos, aparte. Yo llegué acá y estoy como abierto a Ahí sí, eso porque... Bueno, contanos, contanos. por favor. De la, la, eh, soy... ¿De la llama violeta sos? <risa> soy de la... Y la llama violeta transmuta todo, sí. Hay que... Soy sí, toda la llama violeta. Contanos un poco sí. qué es eso. No sé... Es eso. ¿El nombre cómo es? Mediunidad. ¿Qué es En una sesión de media unidad lo que hacemos es abrir el canal de comunicación... ...con eh, el alma de una persona, de un ser que no que ya está desencarnado... ...o sea que está muerto básicamente. Trato de no ser muerto porque la gente dice... ...uh, muerte... ...y como todo raro... ...pero bueno, es, es un buen eh, método, técnica o apertura... Para, ...para charlar, para sacarse dudas de cosas... Eh, con, no sé, yo te voy a contar una experiencia personal, dale, sí, dale, te, dale, te, no, me ibas a decir algo después. No, escuchándote, eh, siempre eh, muere mi vieja, yo tenía una relación muy buena con mi vieja, entonces eh, necesitaba saber qué pensaba mi vieja, claro digamos, claro. no, hoy, el hoy, el turco, eh, hoy, No era aquel claro. Aquel ya sabía que pensaba porque me decían Me lo contaban, sos un desastre Estaba ardiendo demasiado todo eso. Pero, Perdón, entró el ah, ah, ahí vos, está, vos. se sentó Y entonces Esto que estás contando lo relaciona por ese lado Lo relaciona esta cuestión de Quería saber, ¿no? Llega una amiga de mi vieja y me dice Tu mamá estaba muy feliz De, claro. de cómo estabas hoy ¿No? ¿Va por ese lado? Va por ese lado, es por ahí. Ya. Sí, me... sí es por ahí. A mí me pasó con mi mamá, de bueno, nada, en Barrancas del Verano, en el lugar chito donde viví, bien, el PH bien. había uno que vivía con, en ese momento vivía con mi amigo hermano de la vida, Vito, y había Josecito, uno que estaba ahí empezó a manifestarse la presencia de alguien eh, en el PH. Y... Bueno, nada, por una amiga de una amiga vino alguien que se dedicaba a eh, acompañar que las almas que a veces quedan ahí como trabaditas, ¿viste? Que no entienden que tiene que irse y demás. Eh, y en esa movida, cuando pues, hicimos como el acompañamiento, en un momento esta señora, me que era medio como una medio bruja Disney, ¿viste? ¿Dentro? ¿Ya vieron miedo? Sí, acá, por favor. Es el delivery que tenemos. Y el... La, eh, Me traes ah, el sí, escorchón, sí, ese es mi bolso. Voy, voy. Dale, perdón. No, por favor, yo me mando a hablar, Usted me dice. Dale, no, ¿Sí? <ríe> eh, Y en un momento esta señora eh, me dice, y también la estoy viendo a tu mamá en este momento, y yo, haremos un poco, o sea, suficiente con que... Me, me, ¿Ese dice? fue tu primer contacto con, con la con, cuestión? Con la cuestión como eh, de... Sí, todavía llegué a alguien que me daba cuenta que había un intercambio, okay. que la no sé, que cerraron la puerta, me movían perchas. Era, sea, perdón, la señora era como de como una de espiritista. La algo así era, como, como para eh, en no, no, eh, no sí, si casi ¿no? sí, sí, sí, sí, no sé sí, espiritista, espiritista, espiritista. Eh, y me dice esto de mi vieja, como que está, le digo, bueno, para, ¿cómo sabemos que es mi vieja? Porque está todo bien, pero... Y me, la mina me decía que veía una M, ¿viste? Me dice, me gusta ese sonido de fondo. ¿Viste? <risas> Estamos en <risas> las cataratas del Iguazú. Me te, te estimula. <risas> las cataratas la, del Iguazú. En el Niágara, <risas> bueno, bueno, y cómo... Y entonces me dice, bueno, una M, María Marta. Le digo, no, nada que ver. Le digo, Mi mamá se llamaba Ana. Ana Josefa Mursiniek. Y cuando le digo así, la señora me dice, ah, la Mursi así le decía a mi mamá en Villa Ballester en los negocios, no sé qué y... <risa> es mi mamá <risa> confirmado, ¿eh? es mi vieja me dice porque ella me la describía de una manera le eh, decía morocha y mi vieja era rubia pero resulta que la imagen que se veía era como un pico de rating de, de la vida entonces me acordé que era cuando se había casado la imagen era viste como otra cosa Mira, y el mensaje que tenía mi mamá, que esto a esto iba, perdón, me extendí, sí, por no, ahí, eh, era que era mmm, que deje de pensar si había hecho todo para acompañarla, porque la había la había acompañado un montón en todo su proceso de, de su enfermedad y demás y todo, que lo, como que lo había dado todo y que el día que ella falleció Eh, si yo me quedaba era el pedo porque ya estaba ¿cómo fue esa, esa parte? ¿la querés contar? ¿cómo el, fue sí, esa parte? sí, obvio el, ella estaba internada en el hospital ahí en por las Eiras bueno, por el capital sí. no me acuerdo y el domingo yo fui a visitarla a la tarde eh, porque sábado domingo había logrado algunos eventos en esa época organizaba ¿cómo salías? Eventos, no, eventos ¿cómo de, eventos privados así <risa> <risa> me, la... he salido adentro de torta sí. También, sí. lo he hecho no bien, nos vas a contar esa parte a... es, es, es un, es un magos esa magos. es la parte que quiero escuchar le mando un beso a Charlie que también nos podría contar esas <risa> partes también bueno y me fui básicamente del hospital a las 12 mi hija me dijo che andate a dormir mañana laburás no se sé que y, bueno, y ahí medio que se descompensó y a la mañana terminó eh, desencarnando o falleciendo sí. Eh, y yo me quedé con esa sensación viste es decir Che si me quedaba una hora más por si ahí nada. no sé qué y después de como esto fue como de un año y medio o dos hubo esta interacción donde básicamente como buena madre se metió en la comunicación mandar este mensaje <risa> que a tremendo. este muchacho y realmente chicos me cambió la vida eso me sacó una mochila un peso de encima que era algo que tenía yo metido en mi cerebro no, no, no, no era real no pero es, propio, bueno. es propio es propio entonces esto está bueno eh, esta anécdota o contar esto porque realmente es como una comunicación una técnica que colabora a veces con, con con con con un montón de cosas no se anima tanto la gente a hacerlo esto lo estoy compartiendo desde el año pasado junio julio del año pasado Eh, y como que no todo el mundo se, se anima Por esta cosa de uy De que es con el más allá Y no sé qué Y todo, como que todos es con energía de alta vibración Lo que pasa es que hay mucho de eso en, Y es desconocido todavía para nosotros Total. Por lo menos yo veo un par Que para, Por lo menos para mí es desconocido Parezco Mirta hablando lo, no, Me no dicen en la calle cosa. No Yo lo veo desconocido Es como... Soy curioso, me gusta saber cómo aprender esas cosas y creo y yo tengo una amiga, Gisarmia, que seguro nos está escuchando también, como también de Entre Ríos. Hoy nos copa Entre Ríos la del entre. El entre. Y también ella tenía que entraba a casas si y me dice un día, ella entraba a lugares donde vivía y veía veía personas, claramente. Y un día me escribe a mi vieja Y era mi vieja. Ella no la conoció, mi vieja. Yo fui amiga de ella al rato que se muere mi vieja. Muchos años. Y me la escribe y me dice, está tu vieja. Dale, boluda. ¿Cómo va a mi vieja acá? ¿Tu vieja peticita, rulita? ¿no? Sí. Bueno, estaba re tranquila. Y yo digo, bueno... Viste que como que se le pone... Cuando yo era pibe, se le ponía unos... Hay que ponerle un nombre a eso. Viste, para eso es malo, eso es bueno, viste que los nombres generan esas cosas, ¿no? como si lo nombrás de una manera macumbero, claro. yo tenía un amigo, un amigo macumbero, macumbero, malo, viste que hay palabras como que resuenan a Macumba, no. vos sabés que quiere decir macumba? No tengo la menor Macumba quiere decir alimento, y qué palabra bueno. afroamericana, De, de, una palabra afroamericana que se, se da como eso, utilizado para hablar despectivamente de algo que es un ritual de conexión, de alimento en sentido espiritual, La ¿no? esa palabra. Claro, bueno, con quilombo pasa lo ¿no? Quilombo refiere sí. al desorden cuando mm. son organizaciones. Eh, con esto que decís de encasillar es como lo que sucede ahora con las nuevas brujas, brujos, magos, Y todo, como que antes decías, uy, bruja, y ni hablar que la aprendían fuego en la plaza. Pero yo me, me di cuenta que, digo, che, mi vieja era re bruja. Tu vieja era bruja. No sé, un sí. montón de cosas que me dé cuenta de, de, de, de técnicas, ¿viste? <risa> o mi abuela que te prendía. ¿Vos la... sos media bruja? Yo soy re bruja. <risa> yo sí. soy bruja, mago, mago. Yo siento Mirá. que ahí hay, hay algo como... Esto me, igual también lo siento viviendo como acá. Sí, pero, pero ¿es una sensibilidad que vas desarrollando o hay algo de las herramientas que Yo creo que, que es todo, las dos, con, con, yo, eh, ¿cómo lo descubrí en vos a esto? ¿Y ¿Te animas a compartirlo? Y y animar a compartirlo fue un montón, <risa> esa es la parte, de hecho es como la primera vez que lo estoy diciendo así como abiertamente ¡Qué bueno. eh, a todo el mundo, digo estamos en la radio, nos están sí. escuchando todos, es el programa sí. seguro más escuchado Cuchardo de, lo azul, de los últimos 500 años, <risa> 3, 5, 4, Segur, 4. es el mejor equipo de los 50 <risa> años, no diría, es mufa eso, perdón, no le... eh, retira esa parte. Lamentablemente porque. estoy en tantos programas que si le digo me van a boxear no, en la próxima no, no. asamblea que es mañana. No, no 16. importa, 16. lo dije yo que soy el invitado, sí, <risa> claro. eh, perdón, nos fuimos. Ese pasito a convertirlo. Ah. A decir, bueno, claro. esto está en mí. Y, ¿Lo compartí acá? En el Ollal, eh, no, en el no, valle, no, esto lo aprendí. Eh, es re porque lo aprendí la técnica eh, en acá en el valle. Vivía en Lujaba en ese momento. Pero la chica o la maestra es de zona oeste. De Buenos Aires. ¿De lo cual me me agradó. Eh, de Ramos Mejía. mira Flor del Loto Ramos Mejía. Me sí, gusta. hermoso Ramos Mejía. Ay. Una no, movida no. nocturna... No. Con mucha banda de rock. Pero sí. vamos a lo más interesante. Altos fantasmas pensé. ahí de noche. Uy, <risa> juntos, sí. <risa> ¿Hiciste alguna capacitación en la CEA también? con ¿En la CEA? ¿Qué es la CEA? ¿Es el Centro Espírita Argentino? No. Eh, no. Tengo, me sucede algo que tengo una amiga, muy muy amiga de hace un montón de tiempo que su bisabuelo y todo estaba como muy metido, tiene libros escritos y todo y eso me Alancardel me, me, sor, me sorprende es una escuela Allan Kardec... Ese es el capo, ese es el más capo de todos. ¿Cómo sabe, profe? Bueno, ¿por qué le dices a los profesores? Hola, Soña, ¿cómo te volviste? Dale gusto. No, le gusta a ti. Ya nos conocíamos. Nos vimos, nos vimos. Ya nos habíamos visto a Puerto la Sierra. Querías algo de vestuario. ¿Cómo sabes, no? Y ese vestuario que me pediste. Y tenía que salir a la noche, tenía un San Germán muy elevado. San Germán es otro tomo bueno. Allan Kardec es para camioneros. Contemos la interna que todo este equipo, estos 6, vinimos todos en un mismo auto. Sí, yo vine en colectivo En el transfer. ¿En el yo ya somos 7. Kim, Shameti, la Shameti, porque nunca me nombra él. Seis. Me tiene olvidada la Shameti, me tiene olvidada. Quiero denunciar A las autoridades de radio... ¿Cuánto? Sí, ¿Cuánto? No seis, estoy contando... Ay, me... perdón, perdón, perdón... ¿Qué sensible que estás, Sonia? Sí, estoy muy sensible, estoy oh, muy cansada... O viniste con más personalidades hoy, no, no, da si te tengo como voz. voz Tengo como, <risas> voz, tengo como <risas> mucha... Pero... Ahora... Es un con el vidú, ¿eh? Afuera no quería salir... No querías aparecer... Y ahora no parás de hablar... <risas> Ay, ¿Viste cómo es? Sí, dónde por los labios negros, ¿no? sí, no sí. o sea, Mira que operador, corte. dijeron San Germain Muy bien. Quiere quieren que hagamos un temita musical, hacemos un cortecito y volvemos con todo, respiramos, ponemos, nos hidratamos y volvemos. Perfecto. Parece. Sí, vale, vamos que es la época, hoy no va pero en ese momento se veía, por suerte fuimos creciendo para desayunarme, estamos escuchando estamos escuchando una canción que yo la conozco por el medio y Porcel se pasaba esta, y Olmedo y Porcel una gatita de Porcel no, si, no, no, no ese es otro programa esto eran como Sketch donde, no me acuerdo los nombres de los personajes hoy, pero eran todas modelos ¿Eh? A tece, a tece. El hermano Santa, la... Santa era traerme la nena. Ah. Todas cosas que hoy eh, No toca eh, votar sí, no. no. no no Pero bueno, uh, no, hoy no hoy no va no, no, no, no, con con, con bueno, el momento de, sí, con el, tema, el tema para el que le interese a veces de Michel Fugain y se llama Attention des tamens y es muy, viste ah, ¿Qué dijo? ¿Qué lo que ¿Qué dijo que dijo <risa> es el champagne es medio el menemismo, no? es el menemismo, pizza y champagne sí, a ah, sí, pleno, sí, falopa, sí, sí. todo si, insaurante insaurante todo lo llevamos a usar insaurante mucho dorado sí mucho dorado como está la moda el <risa> Bueno, ¿nos querés seguir contando de eso? Que estaba quieran, hermoso. Si que... Yo me quedé con eso de que cómo compartiste, empezaste a abrirte, a, a, a ofrecerte. Ah, eh, y después de que como que me capacité o, o adquirí como la técnica, y lo, lo empecé a compartir primero con gente más conocida y después me ha pasado en el verano, por ejemplo, este verano pasado, en dos situaciones, en, el, en la feria, de tener como la presencia de... de De, de ver, una, no sé, estar ahí, que me estén comprando un top y que suceda algo, ¿viste? Uy, como una entidad. Sí, como, así que sí y, eh, me pasa que es como que siento como si, ¿viste? Cuando vos recordás una imagen o ves una foto, bueno, es como que yo en ese momento veo como esa imagen. Eh, y bueno, en la feria me pasó esto de por ahí de, de, de sentir que estaba la... La, la hermana de una chica por ejemplo, pasó un momento con, con, con tengo ahí también con una colección con los colibrí y demás hoy cuando decían de los nombres yo estoy medio apodado colibrí co <risa> no te habían nombrado caso ni caso ni cargo la voz. porque ¿Por qué pasa colibri? esto de, ¿Por qué, como tipo, un pico estrella azul del más allá dale, como, Ay, me pasa lo mismo o sea, colibrí no. me... yo te voy a empezar a decir colibrí a partir de ahora Eh, entonces, ta, suceden cosas Pero, ¿Y qué haces cuando, como, cuando baja ah, la eh, imagen, aparece esa cosa? ¿Tenés y, la necesidad de decirlo o podés aguantártelo y...? No, ah, y en realidad sí. me, me chequeé un poco cómo está ahí Es un poco más eh, un poco más la razón, por así decirlo que, que interviene de ver si, no sé, si ahora a mí me pasa Que digo, che, siento la presencia de tu tía porque, no sé Es un ejemplo, ¿eh? No iba sí, a ser sí, sucediendo. Eh, ver cuán permeable estás vos para eso. Claro. ¿Viste? Por ejemplo. Bueno, abrís un, una puertita. Dejás sí, ahí una, una claro. línea para ti. Eh, digo, che, mirá, sucedió esto, o siento. No sé, me pasó también. Como que el verano fue el, fue la explosión de todo. Siento ahí que... Y el otro, ¿cómo lo viene a recibir? Vos ves algo y lo comentás claro, al otro. Digo, che, siento otro? la... No sé, me pasó una algo también así como ve medio sí, siempre es bello al fin y al cabo bueno. una amiga de mi compa hace muchos años eh, tuvo una situación de una pérdida de un embarazo y se sentía como muy culpable con, con eso y estábamos en Boca del Río charlando y en un momento yo sentí el, ese hijo que que me decía que estaba todo bien, que no era su responsabilidad, que lo que pasó era lo que tenía que pasar para que todo se acomode y que todo era evolución y amor y él estaba feliz de haber estado presente en ella. Es maravilloso. Eh, y se lo dije y ella y le, le pasó la misma sensación. Esa fue la primera vez que me animé a compartir algo que me vino como directo. ¿Viste que claro. dije? Decirlo, decir. Me sentía como que me, me quemaba. Claro. Y le cambió la vida ella me, Hasta el día de hoy siempre me dice que eso le, le, Hay un antes y un después Que le dije algo que nunca nadie le había dicho Y que le le quemaba Se pudo, Mirá, se pudo, agarrar, se de se eso. pudo agarrar de eso Como para revertir un montón de, de, de sensaciones Ahora me, me gusta mucho Porque lo que te sucede Es como que te bajan eh, Seres, entidades Con buenas intenciones, ¿No, ¿no te ha pasado de que te aparezca como algún ser, un burlón, algún espíritu burlón? No, o algo, no, algo, algo pasa, que no está digamos, lindo con, quiero, contárselo. Porque, che, porque, porque espíritu, están todos, están no, todos. Digamos. Espíritu sí. de olor. Esperamos tiene mucha data, acaba de tirar un, un dato técnico de no, espíritu burlón. Si, es, si el profesor. Es, es, es muy bueno eso. Espíritu de es, es una canción también, eh, ¿saben? Sí. ¿No? Eh, Mateo, buscala bien. Espíritu burlón, dale que sí, No, contá, no, contá No, no, por, por no, favor Y porque también si, si existe no lo de Un espíritu burlón A qué viene, también quiere bajar Un mensaje Y como también uno, no sé si vos decís Ah, no, vos sos burlón, tu mensaje no va Y si vos decís, pará, esto está de joda Pero qué tiene para decir No. ¿No? Por eso, como yo que, creo que el espíritu burlón, el que hace el espíritu burlón, el que lo dice, el que va hacia ahí, es, son, es, tiene muchas inseguridades. Cuando vos te defendés atacando, hay una inseguridad. Yo veo lo veo así. Cuando alguien me ataca o me dice algo que digo, es algo propio, loco, como no me hago ni cargo. El, el tema es que cuando uno está vulnerable, ahí... Hay, Lo hay que como ella, loco Ella tiene abierto hay un canal Claro Suponiendo que ese canal baja todo ¿no? Sí, bueno a, mm, Junto con la mediunidad también eh, Comparto canalización de mensajes Que es más a, a alineado a esto que decís Que es distinto Que ahí es el mensaje que está disponible Para vos Pela en este momento Para tu vida humana y demás Como que ahí puede ser que sea desde el, el, la, la luz o el, el quien vos creas que te acompaña puede ser guías, maestros, ángeles, arcángeles no sé, quien, quien se presente o a vos te acompañe y que sea tu guía te tira como la data para una pregunta o la energía disponible de, de, del momento eso es distinto porque en realidad es como ahí es donde baja como data por así decirlo que claro, que te tiran Daro, ¿tiene que ver con el tema de los registros Akashicos y Muy demás? buena pregunta. Gracias. No, nada. Es distinto a los registros Akashicos. Lo que venía era eso. No sabía si extenderme. El registro Akashico es como la misma técnica sería o el estilo. Lo que tiene el registro Akashico es que va como a tu vida primaria. Recorre, es como el backup, de es el DOS de tu alma. Y la canalización esta de mensajes puntualmente para ahora... Este, esa pregunta o esta cosa puntual siempre tiene algo que ver con tu alma y demás pero no es que es algo con el registro acáshico podés hasta destrabar cosas viste decís no sé no sé uno de los grandes temas en mi vida es mi vínculo con el dinero por ejemplo eh, abriendo registros a me di cuenta que había cosas que, que venía trayendo de hace otras vidas viste o acarreando lo que traemos de, de nuestro linaje también Mirá. sin ir o sea nosotros sabemos madre padre abuelo bisabuelo sí, hasta ahí, hasta ahí, pero claro. si empezás a hurgar chau te, vas a, te vas a a desarmar a, a, a todo desarmar eso mar todo eso y a limpiarlo y así vas y... destrabando temas también o, o situaciones o, o, o, o trabas o, o impedimentos que te van te van sucediendo y Eso, eso te lleva a nómade digamos a <ríe> todo eso El, me trajo a hacer a, a, a tra de de hoy exacto real mira ah, yo siento un poco eso también que mi tienda nómade es más allá que eh, ropa por eso me gusta llamar prendas de poder yo creo que no sí que yo creo que es viendo tu tu, tu local son eh. prendas no perfecto pero tra trasciende todo eso trasciende yo creo que le das una impronta a la al pasillo ese que es mágico sos parte de la magia esa Total pasillo, ¿no? Con ¿no? como esos banderines que le tirás como la onda que le tirás como el saumerio que nos pasás <risa> y y mira, hablando de pasillos escribe Coti y pregunta si no vamos a saludar a los otros pasillos eh, no, no nosotros somos pasillo de puerta, como era la de niño es que, eh, a, a dos, pasillos. podemos ser pasillos inclusivos, no obviamente eh, saludamos pasillo. a, a Coti un beso grande a ese pasillo a Nadia también que está en ese pasillo también Lore también que está con las chicas Lore que está con las chicas Saumerios, Saumerios. Muchachos que hacen las espadas también también Braulio Mucha listo, gente la en la, de la plaza. plaza Ese pasillo es un pasillo, a mí es muy querido Podemos sí, saludar a, a todos los feriantes a de los la feria feriantes. de Villa de las Rosas okay. Que invitamos a todos los sábados, ¿no? Ya que estamos, pasamos el chivo de la feria. Vamos, los nada. sábados de 10 a Especia 17. ¿Qué querré, Bora? <ríe> 17 horas, sábados, en la plaza de la... Ahí se encuentra Nómade. Ahí se encuentra Nómade y un montón de otros eh, emprendimientos. Buenísimo. Autogestivos. Autogestivos. Yo tengo una pregunta. Eh, Pregunte. De algún modo, este programa, para mí, empezó por esta pregunta de de dónde somos, de los venidos, de los llegados, de los que estaban, de, de ese intercambio, de ese entre tan particular que se da acá en el valle. Y en un momento hablábamos de esto, de que el modo lugar está dentro en el cuerpo como territorio. Y la pregunta es, ¿a dónde vuelve un nómade? ¿A dónde es ese lugar donde digo, bueno, salí, estoy de viaje, pero a un puerto tengo que volver ¿cuáles son esos los lugarcitos? ¿cuáles son si esos lugares? es que hay y um, un poco como hace, hace justo a los fines de agosto eh, fui a Buenos Aires y fui como a visitar ahí a la tribu urbana o citadina esos a, amigos familia que uno elige eh, ahí siento que es uno de los lugares donde vuelvo y y Después tengo intención de que este viaje continúe, ¿no? Subiendo por Latinoamérica, para arriba. En este momento es Valle de Traslasierras. Eh, siento que el Valle de Traslasierras es un lugar de vuelta también. Como que es un poco esos dos ahora. O sea, Valle de Traslasierras está siendo el lugar, pero también va a ser un lugar de regreso. Sí, o es... Eh, yo siempre eso lo veo como... Yo me siento un poco nómade, ¿eh? escuchándote y yo creo que es el momento de tras la sierra hoy a esta edad Exacto. es tras la sierra a mí la sensación que me da escuchándote es como hoy estoy acá presente eh, actuando eh, por uno actúa constantemente en la vida estoy haciendo, estoy construyendo un montón de amigos amigas un lugar que eso con el tiempo cuando vos te vas de ese lugar siempre quedan Eh, digamos, siempre quedan. Yo, digamos en lo personal, hoy llamaba un montón de gente y decía... Mirá, Entre Ríos, Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Junín, Bariloche... ¿viste? Eh, no sé, Sa eh, España... Eh, ¿cómo? Y más que no me acuerdo. Pero era esta cuestión de de que uno va construyendo un telar digamos, ¿no? como va construyendo lugares a dónde volver a dónde ¿no? volver yo no, yo no sé si llamaría volver porque por ahí yo no quiero volver para a ese amigo lo, o amiga la, la llamo que venga a otro lugar porque a mí me gusta hoy son ustedes mis amigos no como estamos construyendo una amistad en eh, un algo creo que no, nos comunicamos nos entendemos es entenderse respetarse Pero creo que yo sueño con otro lugar. Ya lo tengo en otro lugar. Claro, sí, sí. No lo voy a decir, pero tengo otro lugar. <risa> eh, ahí eh, mi familia se debe querer matar. Porque como en un momento volás a otro lugar. Claro, la red que va uno construyendo. Es cual, eso. Es claro. Eso, claro. Como esa red de contención que de golpe te pasó algo. que Te tiró un cimbronazo y decís, ah, bueno, pará. Tengo toda esta red que me acompaña y que me contiene claro, hoy eh, hablaba lo voy a, eh, con Diana y hablábamos de eso, también tener la suerte de eh, tener esa red atrás que mucho más fácil para irte yo agradezco tener la familia que tengo, hermanos, ¿no? Eh, papá y un montón de amigos que, que si me pasa algo, obviamente puedo, llamar el tele, puedo levantar el teléfono y por eso me siento tranquilo acá ¿no? como, como eso y me voy a sentir tranquilo donde vaya Entonces, nómade a mí me parece un nombre que me siento totalmente eh, identificado en el sentido, como gitano. Yo decía que era gitano, ¿no? Sí, total. Yo también siento que tengo sangre eh, gitana. Yo un poco también. Ahí. Me gusta su música, me gusta esta cuestión. No me gusta la carpa para adentro, <risa> ¿no? Eh, su forma de ser, pero... A mí me gusta el concepto que creo que lo, lo, lo cubrió esta banda, que no recuerdo el nombre... De la, me autoparí eh, en el sentido de que yo creo que todos nuestros padres padres y madres nuestras familias tenían seguramente tenían una idea distinta de lo que vamos a hacer cada uno al caminar genera algo distinto y en definitiva te vas autopariendo digo esto, esto que estamos haciendo ahora cuánto de ustedes se veían haciendo hace dos meses atrás radio? cuánto ustedes se veían hace dos años acá En valle, vendiendo ropa a la feria... Saliendo a comer, cantando en una murga... Y uno se va todo el tiempo también Ese concepto me parece lindo... Sí, está buenísimo... Está bueno porque... Algo de la vida... El parir... Algo... Eh, es, es emocionante... Es algo único en la vida... Ver, tuve la posibilidad de ver... Salir a dos criaturas... Y es lo mejor que me pasó... Porque es choto lo que voy a decir pero es propio ¿no? como de ahora estoy tratando de desapropiarme sí, de eso claro. pero, no, es... pero incluso trazar tu propio camino también es propio es tu sí. propio camino, no es el camino trazado No es la carrera que papá quería que haga claro. no es la carrera que mamá quería que haga no es la pareja que mamá quería que tenga lo que pasa que ahí yo creo ahí ahí yo creo que poner no me quedo en eso de que lo que quería papá Sí me pasó en algún momento de lo que quería papá o mamá eh, a, a través de, de, de una muerte algo tan eh, tan doloroso tan bueno se terminó categórico sí, está, categórico algo sí Ahí cambia. A mí a mí voy eh, como que ya la muerte no pasó a ser, no es doloroso, es como algo tan doloroso termina siendo aflojando todo lo demás, digamos. Hoy la muerte bueno, te bonito, que bueno, te acompaño la mejor sigue la vida, digamos, es eh, una cuestión de, de, de seguir eh Che, eh, tengo mensajes tengo mensajes, y, y, mensajes Y los convoco a que ustedes eh, Revisen sus teléfonos celulares sí Por si tienen algunos más mensajes Yo no tengo ninguno eh, Malísimo, bueno, eh, tu compa me escribió a mí Sí, sí, sí, sí. Me más, a, mí. Eh, a los que me están A los compañeros de radio y demás Es que me están diciendo se escucha lejos Es que estoy tratando de moderar Cinco voces a la vez con un micrófono fuera del estudio y no se me hace fácil saber dónde está mi punto de volumen tenemos que eh, así que ahí estamos Coti si me podés dar el ok eh, de que estoy bien ahí tirame un dedito, te mandamos un saludo enorme a vos y a tu pasillo bidume pide vino <risa> en función de la cuestión de los pasillos la petiza Majo nos dice yo creo que esto es para esto es para quilombo Dale. el pasillo de Coti es la continuidad de nuestro Yo no creo que sea así. No creo que sea así. Bueno, que, creo que lo que quiere decir que es parte del mismo pasillo, no, ¿no? O sea no, no, así, no, o sea... No. yo no reconozco de la del centro de la plaza para allá, para sería para cuartito azul, no lo reconozco como propio, no sé ustedes. Yo reconozco es, hasta la chica de la Por, plaza. Podríamos decir que es la misma diagonal, <ríe> pero no es el mismo pasillo, son no sectores. Claro. Como, ten... como que está trazando una jerarquía, más o Yo okay. creo, que lo, que, creo que Majo no intentó Majo. Hacer, sí lo intentó hacer si lo hizo el turco ah. y Daro sí. O Caro Sí, o Daro. sí, yo creo que no Pero no quiero entrar en una polémica Es la frontera Es la... Es, bueno Es como la... Estados Unidos-México Claro Este es el... Eh, yo revisé mi celular y está el Ale y Paola en Villa Dolores escuchándonos. Dice que se escucha hermoso todo. Gracias. Y, Humbroso, manda, y mandan, vale. mandan fotos de picada, ferné, eh, cosas que están bebiendo <risa> y comiendo mientras nos escuchan. Estos cordobeses eh, no perdonan una. No, ¿eh? perdonan, no hace poco tuve el cumpleaños ahí y bueno. Mucho nivel de ferné en sangre. Yeah. Sí. Sí, es, sí, una, sí. es real, no es un mito, es real. Che, es tengo real. más, tengo a Sabri, eh, Chachi, para los que la conocemos más. Vamos muchachos, se los escucha genial. Quiero conocer la ropa de Daro, ¿dónde la encuentro? Me gusta. Eh, Feria de Villa de las Rosas, Di eh, pasillo diagonal, ahora cómo lo decimos. Eh, no, no. Eh, frente eh, a la policía eh, o diagonal el dispensario. Diagonal que va, que va Y ahora al norte. Eh, si no, a la sociales. población. Y se está gestando el Instagram de Tienda nómade pero por ahora pasó el mío, que es ah, arroba daro.blanco.22 Perfecto. Casi como el alias. <risa> Buenas compas. Felicitaciones por el programa. Escuchándolos. Recuerdo el juego de la ouija. Decían que siempre venían los espíritus burlones. ¿Será así? Ojo que es el presidente de la radio que escribe. El señor presidente. Sí. ¿Cuál es el juego de la Ouija? La Ouija es ese que es, ¿Es la tabla la no. Es como la copa, pero viene como con un eh, No sé como triángulo. Un triángulo de madera ah, sí. Con un agujero, entonces se va Tenés el abecedario y los números y se va ah, moviendo sí, eso es. Pero es como el juego de la copa casero mira me encantaba el juego de la copa eh. A mí también de Chile Me gustaba mucho nosotros sí. La Macumba y el juego de la copa eh, Era dentro de mi mi infancia sería claro. había un campito donde íbamos a hacer la macumba, la gallina, todo el esa celebración no. sin eso entender lo que pasaba. Lo que está diciendo. ¿Estás diciendo que, sí sí, que mataste ¿no? gallina? Sí, sí, sí, quiero contarles no. que era macumbero eh, eh, sin serlo, claro, sin serlo. Como eh, esa cuestión de de nene atrevido de meterte en un lugar donde donde había un señor que comandaba todo eso igual te le digo no que embogllaba si no hay... ah, no, no, no no de dar así que si hacía ese ritual y cogotaba la gaciri y prendía la vela ya era macumbero. Sí, no, la <ríe> <ríe> perdón, no chico. no no, a cosa que que fuerte. Fuerte, pero bueno, lo dijo <ríe> él. Lo dijo él, chavales, digo, si no chale, sí. vamos porque <ríe> porque <ríe> nos vamos como dal manos Claro, y les cuento una anécdota. O sea, que estamos acá hablando de de de macumba, En un y va esta música va genial <risa> viajo con dos amigas un beso a la negra y a, y a mi amiga española que ahí a pame eh, viajamos a cuba llegamos con todo un como costaba entrar a cuba no queríamos ir pero nos costaba entrar porque eh, estuve como retenido mucho tiempo bueno entramos vamos a un, a un hotel a una casa de familia en un momento Pamela que toca los tambores muy bien me dice ¿estás escuchando los tambores? sí, estoy escuchando los tambores bueno, vamos le preguntamos a la doña y es Arturo acá en el, ¿pero ustedes son macumberos? y más o menos le digo yo ¿podemos participar? mi amiga no era macumbera bueno, vamos vamos ahí subimos y era la real macumba cubana en Cuba hay un montón de religiones la mayor es la religiosa que no sé, muchas religiones ¿cato es? el catolicismo el catolicismo Después viene... Los morillas, mon... son... que son... Bien, sí. claro. Y después... Mucha, muy grande la macumba. Esa parte es menor... La católica la la... Y participamos de la macumba. Y había Arturo, que era el que... Todos de blanco. Cuadros, así de figuras... Eh, angelicales. Millones, todo como... Demasiado. Y estábamos medio... Primero nos lavábamos con agua nos vamos con pétalos nos tiramos pétalos y en un momento eh, pasamos eh, empiezan a pasar tambores nos agarra el brazo y era como una esposa no te podía soltar pasamos por él por el, la ronda primero pamela después me agarra a mí pasamos y la negra, que le mandó un beso filmaba todo, que no había que filmar no, nunca te lo dije negra pero no había que filmar en ese momento de miedo yo creo nosotros le habíamos pasado para el Thor la llegada a Cuba, no habíamos dormido el viaje había sido una mierda a mí me detuvieron en Cuba antes de entrar como me me parir cuando entramos nos para la cana porque el, el pibe el que nos llevaba no podía llevar turistas no encontramos a, a mi amiga en Cuba, no la encontramos, tuvimos que parar, bueno, muy cansado, muy agotado. Yo dormí le conté esto a Arturo, dormí con un angelito, dorm, dormí hasta cualquier hora y al otro día mi amiga nos pasó a buscar por el, la casa de familia que estaba y yo le dije, "¿Cómo llegaste? Me trajo no sé, la macumba. No sé, pero llegó a buscarnos. Un amor No sé si le gustó el cuento A los oyentes No, no, no. Pero... <risa> Capaz que que conoce más del tema no Igual relacionar. de Marcumba no, Se me vienen unas imágenes Pero no sé si caso, <risa> o no. o sea, tengo Dos cosas me suceden Pero bueno Una de eh, Me acuerdo Esta que dije Mi madre era media bruja O que de más que una vez a una amiga de mi mamá habían esto de la gallina como en la puerta de su local como puesto por alguna manera de decir una gallina sobre las ventanas ¿no? con mucha sangre y una amiga de mi madre que era como la que realmente dirigía la batuta Hizo toda una limpieza con lo uno de esa mujer, ya que no se puede decir. Como la profesora como, como de la Fidel. la profesora de Fidel, vamos a decir, con lo uno de esa mujer. Limpió como toda la cosa de, de la gallina eso. Y por otro lado, hoy me preguntabas un poco esto de compartir y demás. En un momento hice una meditación donde hice una regresión y me vi como si fuera en la época de Egipto, Ponele, o Palestina o algo... Posta, muchachos, decapitando una cabra. O sea, me vi la sensación de sacándole la cabeza a, a un animal. Digo, wow. Fue como un, un montón. Wow. Un montón. Fue como, ¿qué? Cuando soy como, o sea, no, me, me agarré a trompadas una vez en mi vida. La sangre como que no, ¿viste? Como, me eh, fue re loco eso. Porque digo, che, que hay un power en esto de que nos trae la data de que decíamos, ¿no? De antes. Como que eso me dio como una, como un, no sé, como, como una parte más, ah, punk, es, te salió o el dark, dark, el, dark, el dark, total, re loco, como esa suave un montón más, pero bueno, dejo esa por hoy, <risa> <risa> que ya es un montón todo. <risa> no, eh, no. Que encima vos, eh, Sol and Pieces, Lube, eh, sí. eh, Ascendente bien, Virgo, no, Lu, ay ah, como lo leyó, como lo leyó el Virgo, Muy, muy bien, bien, ascendente no me acuerdo para. Muy bien, bien Bidu. Sagitario. Bidu. ascendente Sagitario, Sol está, Piscis, eso bueno, Hoy cuando decían la conexión y eso, eso me recolabora. Más, allá, de, de, más, de más allá del gachipachismo, que me gusta decir, ¿no? Porque ya empezamos eh, Sagitario, Piscis, ahí Virgo, sí. es gachipachi. Eh Piscis tiene como mucha eh, permeabilidad a, a la sensibilidad, a la conexión y más A partir de ahora sos el colibrí. El colibrí. El colibrí, agua marina, el colibrí, <ríe> <ríe> yamba, chipachi y todo eso. No sé, hay Pero un gusta. montón que le vamos a poner el colibrí, piedra colorada, agua, agua dulce. <ríe> agua <salada. ríe> Aguasalá. Aguasalá. Alto tema, agua De Maikén. Si sí, lo hablás bailando, está sí. ¿eh? Claro, ¿y qué pasa si de esta charla que salió acá Eh, con lo que vos eh, Con tu experiencia Con lo que habló también Sonia y el turco De su vivencia con su mamá Una persona Si quiere comunicar con vos Y te dice Daro eh, Me quedó algo Pendiente con tal persona ¿Vos la sí, podés ayudar? ¿Cómo, eh, es sí, eso? ¿Cómo podemos, funciona? Podemos hacer eh, Primero se, se chequea Que la comunicación esté disponible Porque por ahí uno quiere hablar Pero del otro lado No Sienten que por ahí no es el momento, o, la, o quien, con quien se, uno se quiere comunicar, no está disponible. A mí me gusta decir que es como que mandamos un WhatsApp, ¿viste? ¿Es un 0800 ¿Es el, el es? que tenemos? Claro. 0800 sí. Gabo. 0800 Gabo. Ay, sí, un beso a la Garo. 0800. Qué jugada. Lástima sí. que está pasando tan mal ahora. Claro, ay sí, pobre, se la tibia y el peroné. Un beso pero uh, 0800 Daro, 0800 más allá 24 horas, más allá, allá. <ríe> que traviesa que <ríe> <sea. ríe> <ríe> sos traviesa no, si hay alguien que le interesa, que que, que le resonó como Dale. quien dice que se comunique o con ustedes, impide el contacto o dijimos en el Instagram hace un rato Instagram. vamos de vuelta arroba daro.blanco.22 Dale. y ahí, si no te encuentran ahí, en, en la feria en la feria en sucede ahí que, que pasen por la tienda Noma de que es el lugar de genial donde sucede todo buenísimo yo esta semana estuvelle a las rosas acá tras la sierra hace una semanita que estoy y me puse a ver eh, los cuentos de fontana rosa no y hay tanto hombre acá dando vuelta ¿no? yo quería traer a la mesa Como eh, agua marina Todas estas cosas que me están Llegando al corazón Me entran así, los tengo que Como sacar sacar Sacala, sacala, sacala Que salga sí, sal de tu cuerpo Sonia ¡Sorcí! Que salga sí. Ay como sabes Ay que genio es Esa palabra que la voy a Ya la noto Sonia, es verdad que tu nombre no es N y Sino que es Sonia con Eñe Con Eñe Ay, me encantó, soña. me encantó. Sí. Qué exótico. Me ¿Saben cómo lo conocía, Yameti? No. No lo cuentes. Sí, no sí, puede, sí. No Tengo viven. que hablar una cosa. Yo lo conocí a Yameti y estaba con una así feita, petiza. Feita, así, chuequita. A mí me gustó, Yamel. Chicas, Yameti. ¡Mmm! Llamalo. Llamalo, porque no saben qué fuerte que está. Esa petiza, de eh. De y viste, toma cerveza la petiza, todo el día es una cosa que bueno, aquí vamos, no importa esa... ay, me... ay me pone tan mal eh... ¿dónde me conociste? ¿cómo lo conociste? ¿cómo lo conocía conocí? a quién? a Yametti no, pero antes estábamos hablando de otra cosa que Yametti me saca eh... soña con Eñ soña con Eñ, estamos ahí, es como rebobinando exorcismo, exorcismo Eh, bueno, te... en un auto. Pensé <risa> en un auto, qué complicada. No voy a contar todo. Y era Soña. Esa parte de Soña no voy a contar. Soña hoy es otra Soña, ¿no? Y me perdí. Voy al baño. <risa> Espérenme un segundo que voy al baño. ¿Quieren que hagamos un cortecito musical? ¿Quieren seguir? ¿Cómo están? ¿Quieren Sí, hacemos un cortito musical. Date. Vamos con Luminoso. Para Esteban oh, que nos acordaba oh, y para oh, mí Luminoso. que no nos acordábamos de quién era esta canción. Luminoso, sabes si a Sherwood Álvarez. Muchas gracias, muchas gracias. Pero sí, Es la tía de Ariel. Pero bueno, eh, les decía que estamos viendo el aire en FM Tinku 107.9, la radio sin patrón, de media clavero para todo el mundo, Por con radiotinku.blogspot.com. Esta música es tremenda, Jorge. Yo quiero bailar. Doña María, ¿verdad? se llama esta banda? Sube ¿Vale un poquito ¿verdad? más fuerte y bailamos un toque. Bueno, me la cortó en bueno, y, y, y yo vamos a casa. Yo, Eso, vamos, chao, casa. a casa te mando te dijo nada Para, para que la tengo porque No, Javier. Vamos, vamos a hablar de la muerte. Tiene un hermoso estribillo esta canción, que es este dice, se eh? llama Venir al Monte. Dice, dice así, mira, escucha. Tiene que algo de trabajo vales porque donde quiere que es Vale, porque, donde quiera que estés Somos todos iguales Desde lo blanco del ojo hasta las profundidades eh? Donde quiera que estés Tu trabajo vale, porque, donde quiera que estés Son derechos vale, porque, donde quiera que estés Somos todos iguales Desde lo blanco del ojo hasta las profundidades Vamos a una fiesta, ¿no? yo creo que esto nos lleva a la Se fiesta donde quieras cantar... que estés tu trabajo vale, donde quieras que estés somos todos iguales, donde quieras que estés bueno muy bien es lo que nos promete es, más somos... ahora sí, somos todos es lo que nos promete más a que podamos <risa> ser iguales <risa> che, tengo mensaje de Juancito desde Nono, desde la localidad independentista de Nono nos escribe Juan muy bueno el bloque místico Que el profe tire alguna máxima bien práctica para este mundo material. Queremos soluciones. Excelente comienzo. Saludos. Gracias, Juan. Bueno, el profesor nos va a decir otra. ¿Otra máxima tenés, profesor? Eh, es como el pedido así es como muy Pará, difícil. Pará, primero, primero que le mando un saludo a, a su pequeña. Sí, voy a, sí. a un saludo a mi hija Ceres, que está escuchando. Ceres, ahí va. Quiero mucho ígil. Bien. Es un romántico el profesor al final <risa> se, puso una... todo, se puso todo incómodo Ay, que se, que puso, no se pone todo rojo ¿viste lo... todo bueno eh, Se chupiñó el, el... Estamos ya casi cerrando Entonces voy a hacer como bien sintético Y la verdad que el programa ha sido muy muy sorprendente y Se fue para todos lados, estuvo excelente Y, y yo venía muy encasillado en lo, en hablar de, en, en, en, del trabajo, de nuestras posibilidades, del acceso, de todo y, y la verdad que salieron cosas hermosas y con mucha sensibilidad. Bueno, pero básicamente vamos a retomar esta charla seguro y tenemos que volver a ese mensaje de nuestras capacidades, ¿no? capacidades para eh, poder administrar nuestros recursos naturales, tanto Eh, los minerales, el gas, el petróleo, la pesca e industrializar todo, adornarnos de toda la cadena de producción eso es, eh, es lo que a mí me, me conmueve, pero no sólo por una cuestión de eh, económica sino para abrir las posibilidades a las personas a, a tener un empleo, una vivienda y, y acceso a la salud y todo eso. Así que a ese oyente que pidió el profe, eh, es de eso va el profe y bueno, hay otras cosas más también y en otros programas vamos a, a desarrollar algún pequeño ámbito de la industria y, y, y vamos a ir de a pedacitos desmenuzando un poco lo poco que yo sé de qué podemos hacer bien los argentinos Yo digo que lo voto de todo lo que sí, escuché sí, es sí. lo más... El ganador del eh, debate Sí, sí, sí, sí Total sí, sí, sí, sí, sí. Pedíamos las pasos de Vuelta Estoy contigo sí. Vamos con las PASO, no, a las a paso vuelta, de Vuelta, vuelta yo creo que el profesor tiene una manera de decirnos las cosas que a mí me conmueve yo te voto profesor ¿eh? mi voto está asegurado con este corredor gracias Sonia vamos a hacer un un polo textil comercial toda. sacamos toda la sierra Sonia y vos igual po no votás acá ¿no? yo no voto acá no ¿dónde tenés dirección? querido yo soy capitalina ¿entendés? soy de Cap igual lo voy a hacer eh Pero soy capitalina. Me siento capitalina de Constitución. Salta 4392. <mesan> no te verías pe... no esa ya metida. No sabía ¿Sí? que Salta tenía tanto... Tanto, tanto, tanta numeración. ¿Salta y venida? Ay, ¿cómo conocemos? <sinisterio> si anduviste gatorreando <Nelson> por ahí. El vidugo. Corriendo este... por ahí. Short Curry sí, corré... ¿Te corrieron no, mis compañeras? No, no, lo no, visitaba el Richie, mi amigo. El Richie. El, el, la Richie, ¿por qué? Sí. ¿Cuántas sorpresas? Che, metí ¿cuántas sorpresas tiene el Bidú y el profesor, eh? ¿No? ¿Viste? no y no, no, ni hablar, que no todavía no se alias. saltó nuestro invitada de hoy. No tienen alias, pero tienen prontuario. Bueno... Ay, me estoy metiendo palitos. Sí, tengo me... las dentaduras medio flojas. Mira, eso so... a Luca, no otro dentista. Yo lo, un... lo que lo único que voy a aclarar es, Sonia, antes de empezar el programa hablamos. Primero no querías salir al aire. Después no paraste de entrar, salir, entrar, salir. Ay, Fuiste un... a mer como 3 4 veces. Un beso a Majo que siempre tomamos la feria, y hoy estoy tomando solo, estoy sola. Soy solo sola, no, bueno. no, Ya no, no existe eso, ya. Metí. Te quedas siempre atrás. Sol la o Sol la ¿Cómo sería? Sol Ah, muy bien ahí. La sole. Mi tunco querido. No, ¿qué canta la sole? Ahí sabe que Ahí anda donde está el gualpa. Agualre Me <risa> parece que también canta. Aquel vallano de terra y sol. Ay, mirá cómo está. Cantala, profe. No, dale. no, ya me lo olvidé. Cantala. Ay, cantale, Dai, cantale no, para tu... Es el la único pedacito que Tu negra lee. murguera que te está escuchando, dale. ¿Qué? Cantale. Que por el sole el señor este, Estebanés, es, así se llamaba, ¿no? No sé, eh, vos no, broma, a mí. No, al...